irá bien qué tal un bueno que ayer se sereúnen ustedes los alcaldes de, de la comarca allá al audio a murrio archiniega eh, ayala o condo y, y orduña y orozco no me dejo ninguno bueno la iniciativa me parece muy interesante pero los parámetros me imagino que son muchos a, a valorar y, y un camino no sé si si largo todavía no antes de ver algún posible acuerdo Sí, bueno, eh, pues un poco la línea de, de lo que fue la reunión en sí. Bueno, eh, en general, pues eso, que por una parte nos hubiera gustado, desde luego que se hubiera mantenido más en, pues en secreto, no en secreto, pero que, que no se hubiera hecho tan público, que nos juntábamos <risa> buscando no sé qué objetivo, porque, en fin, la, lo que nos exige todo es un poco... ...cautela, ¿no?, y... Prudencia. Uh -huh. En definitiva, simplemente es eh, una reunión que hemos tenido con todos los alcaldes de la zona, pues toda la comarca, ¿no?, en vez de ser un tema más exclusivamente de, de administrativo, de división administrativa, pues a nivel comarcal, más el, el, el marco natural, ¿no? Eh, ...decir que hombre que faltaban faltaban piezas en, dentro de lo que era la reunión... Eh, ...obviamente una pieza importantísima es la cuadrilla... ...que no estuvo en la reunión, no está... ...y bueno, pues eh, entendemos que ya las sucesivas... ...desde luego es, tiene que estar sí o sí, ¿no?... ...porque bueno, al final hemos hecho una reflexión... ...sobre eh, pues eh, lo que es el modelo comarcal en fin, una serie de cuestiones que surgieron allí que es pues una manera de, de iniciar pues eh pues un poco la oportunidad que el momento te pueda dar para unir fuerzas, ¿no? uh -huh. y, y bueno, fue un debate bastante bastante genérico, ¿no? Y luego sobre las especific especificidades que seguramente era lo que en los medios de comunicación ha aparecido con cierta Eh, importancia con respecto a los eh, servicios, eh, tipología de servicios, cómo y tal. Bueno, la verdad es que eso, eso en todo caso, es un debate que debate que se va a dar a posteriori, porque, como bien dices, pues bueno, mmm, eh, existen ayuntamientos que, que prestan unos servicios, otros no lo prestan, pues hay que ver un poco la foto, en qué situación está cada uno, y un poco y eh, también la, la, cómo se soporta por parte de los que prestan sus servicios la cuantía un poco el esfuerzo que se está haciendo de los propios ayuntamientos en fin. Seguramente esto es una primera pincelada, pero insisto en que hay que trabajar mucho más. Entonces, bueno, un poco la idea es que, que este foro que, que haya empezó a andar pues pudiera continuar y pues pudiéramos seguir reflexionando. ¿no? Uh -huh. Es un poco la idea. Okay. idea. <coughs> hay, dos, hay dos ayuntamientos, que son los, los grandes, que sean Murrio y audio que son los que pueden ofrecer servicios. <coughs> ...y luego los más pequeños son los que necesitan los servicios... ...ahí está la, la, la cuestión, ¿no?... ...precisamente por, por eso surgió la, la, la idea de... ...bueno, la idea, en fin, las comarcas existen... ...las cuadrillas, ¿no?... ...pero bueno, de alguna manera para eso existe la también la cuadrilla de Ayala... ...para comarcalizar de alguna forma eh, servicios... ...como ya se están haciendo algunos de ellos, ¿no?... ...sí, sí, pero bueno, también en una vergüenza mucho más general... Eh, ...también hay otros parámetros, hay otros, otros ámbitos... Al, ...al margen de los servicios... Eh, pues de tipo cultural, deportivo, etcétera, hay otros importantes que también yo creo que merece ser serios en cuenta, ¿no? Ayer comentábamos también, pues el contrasentido que puede representar el mismo hecho, por ejemplo, de que el famoso y comentado tantas veces tema de los residuos, la recogida de los residuos, pues eh, bueno, pues eh, que efectivamente que en ese aunar fuerzas que decíamos, porque pues, por ejemplo en un momento dado no, no sé, yo personalmente no entendería, por ejemplo, el hecho de que Amurru se pudiera quedar fuera, ¿no? O sea, quiero decir que hay una serie de servicios que sí es necesario eh, desde una visión más global tenerlos en cuenta como, como a, ten, a ser mancomunados ¿no? y luego hay un bueno es un tema que también yo creo sobre el que también habrá que reflexionar es el hecho de que servicios que no existen ponerlos en marcha entre todos puede ser bueno no va a decir sencillo pero por lo menos eh, bueno hay una se puede establecer una metodología y una forma de que entre que entre todos a unas fuerzas desde el principio de la constitución del propio servicio y luego existen los servicios que ya se están prestando sobre los que, en cualquier caso, hay que hacer una lectura de, del valor del propio servicio, del coste del propio servicio, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, bueno, la verdad es que las reflexiones van a, yo creo que van a continuar y van a ir un poco en esa línea. Hmm. Y luego, sobre todo, el parámetro, insisto, de la importancia que, que yo creo que sí tiene la cuadrilla como figura, ¿no? Entonces, bueno, es, eh, todavía está todavía muy muy en el inicio de, de lo que fue este primer contacto. ¿no? Sí, es un proceso que llevará a ser largo, y, o por lo menos será llevará tiempo, porque veo que hay muchos parámetros y, y además está claro ¿no? que si ustedes, por ejemplo, no sé en algún servicio, pues ahora mismo se me, me antoja pensar en el polideportivo, si se aumenta el número de, de personas que, que van a, allí al polideportivo... Pues evidentemente Tiene que aumentar también el número De de, de, en fin, de, de trabajadores o trabajadoras o, y, y aumenta el gasto evidentemente Por lo tanto, claro pues Sí, no pero insisto Cualquier cuestión que se pueda plantear En esos términos exige bastante estudio técnico Previo a, a tomar una decisión ¿eh? Un poco por, por lo que tú apuntas ¿no? Que no es tan sencillo Decir Voy incorporando usuarios eh, Sin saber efectivamente lo que ...lo que lleva, conlleva detrás, ¿no?, y sobre, sobre todo un parámetro que yo creo que es objetivo y, y bastante a tener en cuenta, ¿no?, el Ayuntamiento de Amurrio lo conforman, bueno, el Ayuntamiento, el, el municipio de Amurrio lo conforman 10.000 habitantes, ¿no?, en 1.000 habitantes es una cifra relativamente pequeña para, para bueno, la cantidad de servicios que se están prestando, ¿no?, entonces eh, hay que entender que estos estos servicios precisamente soportan un un esfuerzo muy importante para el Ayuntamiento de las de, la, de las dimensiones de de, de Amurrio, ¿no? Y hay que ver un poco también en, en esa clave que hay que ver y valorar ¿no? que se presta, cómo se presta, lo que supone etcétera Sí, sí, que alguien deberá pagar, es decir, no puede ser que que, que se vaya a entrar eh, a, en fin, a, a un servicio que a coste a coste cero no eso es imposible Vamos sí, a... Bueno, que son cuestiones que habrá que plantear ¿eh? y seguramente habrá que valorarlas una por una y tener y tener más o menos claro que ese debate se va a producir a Sí, digo a coste cero porque, bueno, si yo pago impuestos en Ayala por ejemplo, no los pago en Amur, por lo tanto yo estoy con huyendo a de alguna forma digo por esas en fin, de alguna manera hay que compensar evidentemente ese servicio. Bueno, pues tienen ustedes una labor por delante larga y bueno, pues en fin, desde luego no se van a aburrir. No, bueno, de eso se trata, ¿eh? ¿eh? Si nos estuviéramos aburriendo, la verdad es que algo estaríamos haciendo. Estarían en casa, sí, sí. Salíamos a hacer normas. ¿sí? Está claro. Pues nada, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en la antena de Ratia y va a pasar buen buen fin de semana, y sobre todo Carravales, porque están uh, inmersos en un, en una más en una gran fiesta, ¿eh? que empezó sí, sí. que empezó, bueno, empieza hoy precisamente, hoy viernes. Sí, sí, ¿Eh? bueno, hay que hay que disfrutarlo cada uno como pueda <risa> y se las fuerzas que tengan cada momento, pero eso sí, es una, una buena oportunidad, sí. sí. Sí, bueno, pues invitarles a que se acerquen a Murrio, que seguramente que van a disfrutar de los servicios y además de las de la fiesta que han preparado por los grupos eh, y también eh, este eh, los de Anayao que van a, ofrecer un el mercado medieval y toda la fiesta de noche y de día así que nada a disfrutar yo sonirá bien alcaldesa de Amorrio amors cargasco